Rottenberg Bellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, con uh, okay. una ciudad de mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz. Semana. Hoy el show de Lisandro Machain porque mi garganta aqueja y me voy a quedar sin voz en cualquier momento Es cierto, es una nueva semana de Jolki Palki, que es como llamamos a este programa Machanky Panky va a ser hoy 411-8204 es el teléfono, yolkypalky.com, la dirección de correo electrónico Y palki.com.ar es nuestra página web donde pueden escuchar todos los programas viejos Y ya está rehabilitado el blog la vamos a ir rehabilitando de a poquito sí de a poco el la blog va está definitivamente muerta pero no muerta no está viva está internada eso sí está internada bueno eh, yo sé que vos tenés miedo mucho miedo Lisandro te hablo a vos cada vez que veo un capítulo de Lost no, cada vez que te bajas un mp3 de internet y tenés miedo que te haga juicio, me ah, Antes puedo hacer un paréntesis por Sadik, dale. Maldita gente, me metí ilusionado por una vez digo Sadik, a lo mejor después de que me ha pedido plata por tener una radio prendida en mi negocio, después de tantas idas y venidas, capaz que hace algo bueno y saca un concurso, que efectivamente lo sacó para concursar jingles. Vieron que este programa tenemos muchos jingles, que los hacemos con mucho cariño y amor al arte, dije y bueno, Había premios de hasta 10 mil pesos. ¿Vos Mierda, ¿qué? me meto en la página Me va a devolver Sadaik, algo de todo lo que yo no, le di. Aunque sea, me va a dar la oportunidad de ofrecerle no. mi jingle para que los oigan y concursen y así darme un dinero. Fui con toda la esperanza de llevar los jingles del programa y sas. No, el jingle debe versar sobre, sobre, sobre, sobre, sobre lo bueno que es registrar tu música sí. y lo malo que es piratearla. Y Jolki que no puede hacer un, un, no, un jingle no, no, sobre eso. Vamos a intentar. ¿Qué pal que va a ser uno? No creo, no, no creo. que les guste. Después. No nos va a salir como ellos quieren. No, pero igual, lo hacemos y se lo mandamos. Podríamos hacerlo y mandarlo de todos modos. Lo hacemos si y se lo mandamos. Si no le gusta, no le gusta. Mala suerte, que nos van a hacer juicio. Pero si te hace juicio, Sadhik, en a realidad no, eh, no todavía no llegó a Argentina, sino que está en... El país que es la capital de la piratería, sí, la Noruega. Capital de la piratería mundial, no, casi Suecia. Ah, era por ¿Sí? ahí, yo por y ahí donde está la bahía pirata, Pirate Bay, que es la página web donde se pueden bajar los bit torrents de absolutamente todas las películas que quieran, todos los capítulos de Lost, por ejemplo, o todos los discos que quieran. Eh, hay qué pasó? Hay una compañía aseguradora ¿sí? que está ofreciendo un seguro contra juicios. Que te puedan llegar a hacer por bajar MP3. La o... segunda. Ofrece el seguro contra Exacto. granizo y seguro contra ¿Y? la idiotez de eso. Vos bajas tranquilamente todo lo que quieras. pagas, tenés que pagar solo 19 dólares al año. Un precio razonable. Es a, barato. Al año. 19 dólares al año. Incluso para la paranoia argentina es barato. 19 dólares. Son 60 pesitos por año. Eh, y te bajas me compro, todo lo que crees. Me compro tres discos no, dos discos te compras yo no te compra más tres discos con eso compras dos discos nomás en vez de comprarte esos dos discos te agarras y te la gastas pagas ahí a, a la gente de esta aseguradora y tranquilo Billy golpea el micrófono total esto es radio es su forma de saludar respetarle sí. bueno y además si te llegan a hacer juicio esta empresa se encarga de pagarte todos los abogados para defenderte y además en caso de que te declaren culpable y que vos tengas que pagar una multa se hacen cargo de la multa y además te regalan una remera que dice la ría me hizo juicio y no pagué <ríe> un centavo ríase 19 dólares es una ganga yo ya y yo lo quiero como tratamientos... pauta para este programa <ríe> bueno. arrancamos yo aquí con un anticipo del nuevo disco de los holstead esto se llama chips hoy igual que las galletitas hosted y en sholky y She put hundred dollars on the fifth horse in the sixth race I think his name is Chip a Came in six lengths ahead We spent the whole next weekend high At first I thought that she hit onto the a trip that she got from some other boy girl and she don't have to work, she can tell which horse is gonna finish her first some nights of painkillers make the pain even worse, came on six lengths ahead, we spent the whole next weekend high, I love this girl but I can't tell when she's having a good time, I'm not supposed El día de hoy es Con ¿Qué? toda la onda Con toda la onda Vamos a contarles Claro, porque hoy no estuvo Radio Historias Es cierto Podríamos Nosotros lo suplantamos Podríamos haber de... venido una hora Y hacíamos un Radio historia El miércoles de la semana que viene Nos Hicimos un apuntes y resúmenes una vez porque no un Radio Historias? Multan. Yo del pelado. La única noticia es que multan a un cura en New York, Nueva York, porque aparcó mal su coche mientras hacía una extrema unción. Tenemos la escena. Sí. Tenemos Manhattan, una ciudad atiborrada de coches en la que es muy difícil poder encontrar un espacio para tu auto. Está bien, si el tiempo no tenía poder judicial, viste que estacionó en doble fila. ¿Qué hizo? Lo estacionó sí. mal. Después vemos el detalle. Pero, pues, pero mal, ¿por qué noticias a volver? Porque el tipo estaba haciendo una extrema opción y lo multaron. No te... sí. Un poco de pero, pero es como si alguien, qué sé yo, a ver... Es como fue, a, una para, para, fue, No, no es lo no, mismo. Fue a vender cuchillo. El o, o, o vender cuchillo. Judío, el juez. Fue a vender cuchillo. Fue a hacer lo que él tiene que hacer y punto. Y no tiene por qué hacer un para hacer eso. Pero él reclama cierta emergencia la extrema opción. Claro, el cuchillo es, es algo que haya sido para matar al que después iba a una extrema untar. Extrema untar. Me gusta. Sí. Mira, lo, lo, con un cuchillo lo estoy mirando el lo estoy mirando a para no mirarlo a martín para ahora no sabe que no diga más claro mira no. mirar la ventana sí, me amigo. quiero mostrar un tipo comprensible no, no un tampoco. cura católico del barrio neoyorquino de brooklyn sí. de todos merecen ser multado estacionó mal su coche para administrar la extrema unción a una mujer agonizante para cuál es el, el apuro si empieza con administrar o sea, imagínate lo que ha caído la burocracia eclesiástica para decir, hay que administrar. Acá, acá la, la burocracia del periodística, del que eligió ese verbo para. No, pero es, es, los sacramentos se administra. La ah. palabra es administrar sacramento o sea, me parece que está bien. O sea, no suena muy urgente administrarle la Eso por vivir en Brooklyn, que no es un barrio Le amistoso pide 115 para los católicos. Dólares. Ah, 115 dólares que encima van a salir de las arcas de la iglesia una iglesia que pero, merma día a día claro, una iglesia pobre se los cobra el muerto que ah, la, bueno, que la podría ser eso pero parte del servicio de la iglesia Que se lo cobren al muerto estaría muy bien. No, no, no. no parte, parte el costo del servicio. 115 si dólares. No si pagar un taxi para ayer, te pagan el taxi, calculo. Salvación eterna por 115 dólares. No es un servicio Que pague la multa al muerto. Cuando es servicio de emergencia, uno no se tiene las consecuencias como pagar esa multa. La obsesión es que a los vecinos les pareció muy justo que le hagan pagar. Incluso querían más, más y más. Pero las familias ayer pedían más. No entendían porque el cura seguía al frente de la parroquia... Querían que lo echen de la parroquia al sacerdote. Hmm. Me entristece que la santidad de la ley no se doble ante las necesidades de una persona agonizante. ¿Quién dijo eso? El cura Cletus Forson. Él, él no quiere pagar. No, el tipo está indignado. ¿Quién quiere pagar quisiera, una multa y menos podría laburar? Era médico y iba a salvarlo. Claro, le ponía que multa igual, acá el problema o no. es, que, es que viste son lo, los americanos tienen mucho problema con qué religión sos. Ah, claro. No ah. no tienen problema, no tienen problema, porque son re abiertos todo, entonces tienen los no, mismos problemas Que no todo. tengan ninguna ah. eh, que abiertamente, inviten la escuela no quieren que le anden diciendo nada. Está bueno eso. No, está muy bien. Y acá algo parecido. Tamp tampoco, como... tampoco como callate, ¿viste? Pero ubicate No, y después la, la escuela le quieren obligar a decir que todo lo inventó un serín Pero acá sí la escuela pública es. <risa> ah, <vamos acá. risa> Algo <vai, risa> pero no sé bien qué. El tema parece que giraba en torno a ciertas dudas sobre el trabajo obrado. Como que no se hizo la propia opción como corresponde. Según la expresión textual de una persona cercana al Vaticano, se confirma que ha recibido la extremaución Bueno, y eso desdice todo lo que yo dije hasta recién. Sí. Pero está muy bueno porque es como tener un móvil en directo que me corrige. Lo importante es, ¿se murió el hombre que fue extramontado o no? Era una señorita y sí, se ah, murió. ¿Señorita? Es una señora, una vieja, qué si ah. alguien. Pero podría tenerse la ley que le conviene tener, no sabes, el tipo que llegaba tarde por acomodar el auto, Dios le iba a perdonar, por ejemplo. La ley no. Claro, ah, no. exacto. Aparte que tan tarde pero, pero la pero, ley de pero, Dios está por con... arriba de todas las demás Vos sos el que está vivo, ¿no? Porque el que está muerto al cabo que no va a ir ni al cielo ni al infierno ni a nada, hacerlo morirá como le pasa a la gente habitualmente Pero el que está vivo se queda con un cargo así de Ay, pero es y capaz que pude haber hecho algo para que Y va a vivir mal el resto de sus días Por haber estacionado mal el coche Es barata la multa igual chico. Para mí no es tanto para no jodiendo Que sí. hago una colecta Eso la, la gente domingo lo saca. No, o sea, si, no, si, si, si, si la multa valía la, p o sea, si fue multada que se la aguante, pero que lo paguen entre todos. Forson fue avisado de urgencia a un hospital. No veo por... la preocupación en esto. Perdóname que te No, está, yo me quiero No sé, es, la... es <risa> Mart. Forson fue avisado de urgencia a un hospital por un fiel que buscaba desesperadamente a alguien que le administrase los últimos ritos a su madre moribunda. Lo que sí, esto, si esto, por ejemplo, pasa en Rosario, Sale un concejal que dice, hay que hacer la ordenanza para que todos los curas dentro de 180 días puedan malestacionar el auto. Y mu mueve un aparato. Las monjas manejan más que los curas, me parece. Sí. es una, yo, una no, teoría no, mía. Para mí las monjas caminan más de a dos y los curas caminan solo. Yo vi curas tomando ese colectivo, pero nunca vi dos curas en un colectivo. Siempre las monjas van como de a dos. Son retortes. Los curas tienen un Volvagen Gasel. Son de Volvagen. Y yo he visto curas en un en un clío negro polarizado. Oh, no, oh, para sí. ser un pose con los hábitos. Ese era de Lopus se sí, ve a full, la monja de Lopus <risa> Lopus no tiene monjas. El Opus no, tiene. El lupus. no, no vale. tiene. No tiene, y no tiene. Algo no, debe tener, tiene numerarias. Eso, claro. claro, eso. Y eso pero tampoco no como monjos, tampoco no, tiene monjo. No, no, Son numerarios no, Nadie tiene monjos Bueno, procura tiene no, Sí, o sea, hay cura. Claro. Si sí, no, ¿veis? No no, no, el código no. David lo, Los fieles <risa> pueden llegar al grado de numerario claro. y no sé qué otra cosa más. Y super numerario. Pero, pero no son sacerdotes ni y nada parecido. Hay unos que el numerario pueden... no es nada. La diferencia, ¿Qué? unos pueden garchar y los otros no. ¿Quién? Y no me acuerdo cuál es. ¿Cuál? Calculo que el super el que puede. <risa> no, creo que mientras más subís, <risa> menos, ah, claro. menos, menos más poder, no podés. Es como los magios. Sí. Ah, es verdad. Lo, lo único que sí puedes hacer siempre es tener plata. Yes. Eso no te lo quitan nunca. Nunca. El voto no sé de pobreza de... no está. No sé Están todo o menos pero... eso. Uno, uno es numerario porque tiene plata O se hace plata siendo numerario Y el de sexo con niños, ese tampoco está sí. El sacerdote presentó su descargo ante la justicia Pero no hubo caso El pasado lunes la audiencia rechazó el recurso del párroco y confirmó la sentencia, tras oír testimonios como el de estas otras chicas que sufrieron los mismos abusos, pero no eh. le denunciaron en su día por miedo. El eh, eh, Abuso, nos claro. Nos estamos enterando eh. de nuevas vueltas, vos que querías ponerlo interesante. El abuso es que se le estacionó adelante. ¿Dónde le aparcaron? Quería. Claro. ¿Qué fue lo que aparcó mal? Le aparcó el Me Estoy cansado de ver sufrir a Jennifer Connelly. Aunque era consciente que había dejado su coche en una zona prohibida, uh, no quiso... Esto lo hacen porque es religioso, entonces es claro, tabú. Es una zona tabú, claro. No quiso... Eso si fuese psicólogo. Sería una zona tabú. No quiso perder tiempo buscando una plaza mejor, es decir, un sitio mejor. Lo que, si lo está haciendo en una plaza, calculo que también lo van a terminar multando. Por la urgencia. La autoridad competente se nota que no leí nada de todo esto, ¿no?, porque le no. tendrá que haber cambiado lo de plaza y eso. la qué traducir? ¿Sé qué pasó? No, no, lo tengo que traducir del... ¿cómo se llama cuando está en un, un castellano universal? Neutro. <risa> <risa> claro, pero este no sería muy neutro. ¿no? Lo que pasa es que el cura no le quiso pagar al pibe que estaba acomodando los autos. Entonces este lo buchoneo a la policía. No hay pibes que acomodan auto. Sí. No. Claro que hay. No. Son los lingeras te acomodan el auto. Y después duermen. Si lo deja abierto, duermen adentro. Y te rompen el volante, como me pasó a mí. Claro. <risa> <risa> si, si lo deja abierto, no tenés que pagarle porque le diste refugio. Claro. Ah, bueno, está bien, dejalo bien. Es un, un alquiler, un leasing. Se llama... Leasing. <risa> Ballet. Allá se llama un balero. Claro. <risa> Nunca supe que es el leasing que lo, lo vas cambiando de no y eh, sí, como... lo vas pagando este eh, lo da lo vas pagando en cuota como un alquiler eterno hasta que lo tengas el tiempo te van cambiando el producto a lo claro. mejor vos seguís pagando toda la vida este monitor pero el monitor se va volviendo cada vez más nuevo con el correr o sea, del tiempo pero te lo dan viejo y después te lo dan uno nuevo no no no no, no, no, no compras el de hoy a los pagados a los dos años a lo mejor pero ya pero pagás... si no te salen porque te te saco, co... no, no es que te salen no no sé cómo no eso es un círculo mandatario al cura no le importó un carajo nada y siguió <risa> cantando feliz como siempre aquí estoy señor, toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser la alegría sacerdote de vivir para siempre quiero ser. y no pagar multas y estacionar donde quiera No, <risa> oh, era lo que quería. ¿Querés seguir cantando? Ay. No, si sí, me cago, yo tenía tres estrofas más para <risa> seguir, pero bueno, mala suerte no, no. Bueno. Semana corta, así que no tenemos especial. El especial es un nuevo especial por un día menos. que ver por un día menos es semana Claro, corta. aprovechamos cada semana corta y para nos, repasar. Otro caso es muy corto. Ah, en claro, 3 ,000. Aprovechamos la semana corta de decía para. Repasar los últimos discos que estuvimos presentando en las últimas semanas, así que arrancamos con los New York Dolls. El disco se llama One Day, It Will Please Us to Remember Even Days, Esto to es Get Away from Tommy. Oh, y la después la los Ryan Futurists oh. haciendo Let's Get Ready to Crumble oh, clarísimo. del disco Me, Myself, and Ry. El es que, oh. que anotó eso, que por favor manda un mail. Ay, yo voy a <risa> New York Dolls y Russian Futurists. Pues, yo es que y yo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 Esquina de las mallas en Yorky Palky 845 pa, pa, pa. Abrime el puto micrófono ¿Por qué no tenemos un bache? ¿Por qué ¿Eh? no tenemos un bache? no tenemos un ¿O tenemos un mulete? Sí, encima me tiró una cortina que no es la cortina de los Mayabs. ah verdad hay una cortina que, la, claro. que, es, todo un, que es un Mayab mismo propiamente y sí. Sí. no sé por qué hace eso está chereando con los controles se fue para aquel lado pero el otro se fue o lo dejó no de esta por ahí ve ahí está eh. esa es una cortina que yo quiero no me da para gritarle arriba de la cortina así que ahí está despacito. momento de Mayaps. dos Mayaps con un punto en común que son los bt boys el año pasado comentamos que los bt boys habían abierto habían dado todos sus acapelas la vez de... pasada todo genial con lo de phil Collins. claro repercusión con los pases de batería de phil tú, tú, tú, tú, tú, tú, le había gustado a peñal me dijo. Oh, estos pases de batería que son grosísimos no sé qué es un pase de batería pero imagino cuando van al lado es como un paneo suponemos bueno entonces dos, Boy. dos matchups con los bt boys que habían regalado todos sus acapelas el año pasado que o sea, las voces de sus canciones durante en haciendo un mashup en vivo <risa> bien eh Beastie Boys primero a Johnny Wilson vamos a escuchar haciendo de Visty Boys Feel Good quién que es Johnny mezcla... Wilson? un mashup ah. DJ que mezcla eh, Looking Down the Baron of the Gun un tema de los Beastie Boys con el tema Feel Good Inc. de Gorilla también. Ah, otro ah, tema super usado en Mayaps. Ah, y después es como el de Nelson ah, ah, claro hay de al DJ Island wits que hace Intergalactic Orange Crash que mezcla Intergalactic de los Beastie Boys con el tema Orange Crash de Riem si Boys Feel Good y Intergalactic Orange Crush. Me, me acuerdo con cuando razón. vos hacías adivinanza y decías mezclan este con un poco de este otro y ya van a saber cuál es Ya, ya no, ya no te... Ay, ay, ay, siempre hay pedacitos ah, Si alguien los adivina, ay. se gana un premio Ahí está Desde Rosario, ¿Qué? Desde Rosario, Rosario, ¿qué? Transmite Radio Universal Mira no puede hacer demasiadas cosas al tiempo, hace la gracia y después pierde la Cállelo, cállelo <ríe>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 Y denle amor y den todo lo que quieran. Porque el mundo es lindo. Porque aquí está Marcela. Para hablarnos de es. música hecha por ellas. Ellas, sí. ¿Eh? En este caso, suecas. Muy bien. Qué lindo. Siempre nórdico, Pero, últimamente. Matemático, ¿viste? Trabajamos sí. con Suecia. Estamos en Estocolmo. Y no en las suecas. Oh, Ubíquense. 1995 sí. Un chifle En bikini en la ah. nieve tres chicas Ajá. Una isla desolada No ah, En Estocolmo no, claro, no puede ser una isla desolada Si estamos ya en Estocolmo Ya mezclaste los de vuelta Mezclé <risa> <risa> dale Las chicas se llaman Victoria Bergsman No ya me mataste, déjala en, en Victoria ¿no? Bueno, Lisa, Muy Lisa. Bien. Y Mari, que a Mari ya le hemos escuchado. A Mari, en realidad no Mari, mari esa, esa es la tortillera, que las convierta las otras dos. No, en realidad esta no. Porque Callate, esta es la que.. Fantasía, sí. Ay, bueno, está bien. <risa> Ay, bueno, <dale>. <risa> <risa> esta, esta chica ya la habíamos escuchado volviendo, o sea, saquemos el tono. ¿O querés que sigamos con el tono en sueño? No, contanos, ¿no? no, no. La habíamos oído. ¿Qué? La habíamos oído en Eiky, una banda que presenté hace dos semanas atrás. <risa> que es la cantante de esta banda también Ajá. aparte de estas tres chicas tenemos a tres chicos los cuales no voy a nombrar porque no nos interesa porque es bloque de música además de torta de swinger porque <risas> tiene dos bandas al menos eh, no torta no porque la, la otra banda era con su novio bueno. en todo caso vi bueno y esta banda esta banda se llama de concreto Los concretos sería algo así: exactamente tener los ladrillos, tener todo el material, Tenés los concretos o oh, gente que de pocas palabras oh, ah, gente, que, al grano, al grano, gente que va derecho. Bueno. No hay mucho que decir como de todas estas bandas. Porque lo más importante siempre es la música. Exactamente. Podemos decir que editan mediante su sello propio. Hola Billy. Vine a tratar de ser Martín Parodi justo en el momento que no puedo presentar un tema porque le toca a Marcelo presentar los temas. Si quieres te doy. ¿qué no no Presentas no. vos. Si están en inglés. No, no, sí, si están en sí. inglés los puedes presentar. Sí. vos dale. dale me encargo. Bueno esta gente tiene cuatro discos que han editado con su propio sello, como bien dijiste. Exactamente, que se llama... Licking Fingers. bellísima, te salió. <risa> <Qué bien risa> Un que aplauso sale, en casa. Qué bien que le salió. Y bueno, y la banda empezó en 1995 y en el 2006 han sacado... Como su... Los Piojos, que tienen su propio sello. Diez años, cuatro discos, poco, pero está bien en un buen tiempo también. Más o menos. Según lo que pasa que, que es absurdas. como explicábamos el programa claro. pasado. A con la oreja de Javangón me pasa lo mismo, ¿viste? Cuando tengo que defender tienen como cuatro discos en 10 años. Yo digo, eh. No, lo que pasa que es como hablábamos el martes pasado, es que estas bandas sacan un disco y después sacan un montón de simples a lo largo de tres años y después vuelven a sacar otro disco además hay mucho tiempo de asentamiento hasta que una banda pueda sacar un disco claro ¿No aparte es que ya eran, el primer año ya tenía, podían sacar un disco aparte eran tres chicas después se le sumaron sí, cinco prendas, chicos uh, claro el sonido que... un sonido que cambia exactamente ¿Y un sonido que cómo es es indie ¿Qué? seguimos con el indie qué el formación indie qué formación como que fueron una sesión. a qué música qué, qué claro. música bueno es mezcla soul gig, groups eh... drum and bass house blues. no eso no sé ya estamos ah, hablando pues. de otras cosas pero es así una música muy tranqui muy para el invierno muy tranqui, muy una para tomarte y... eh, eh, los que no sabemos sí. de música le agregamos todo cualidades mundanas a la música sí, ¿no? No, es para un domingo un... a la tarde ¿Sí? Sí, no, Portished no, para un domingo a la tarde. No, Portished un domingo a la tarde y te suicidas. Por eso, pero, pero acompaña el domingo a la tarde. Esta es para. A mí me gusta esta música es como. como un domingo a la tarde. Ah, bueno, es, como es, un una, es una música de otoño andando en bicicleta. Si hay que definirla de alguna forma. Con olor a hojas secas quemándose por el vecino. Exactamente. Pero ¿Y qué vamos a oír de ellos? ¿Qué vamos a oír? Vamos a ir de oír. Ah no, que lo diga Billy, que lo diga Billy. Ahí está. Si me entienden la letra, wow. si no me entiendes la letra, yo lo puedo pronunciar oh, porque estoy oh. tratando. No, yo te señalo no, no, no, no, ahí. Ahí está. No, no, no, sí. Bueno, lo voy a pronunciar en mi inglés horrible. Pero hace la como hace parodio, y hice todo patinalo, rápido. vos patinalo y listo. Ah, Se paró del el. primer disco que es "Boy You beat around Now". Bien, dale. Vamos a escuchar cabaret eh, y de francés, mira. Y de In Color es estábamos escuchando "A Way of Life" y vamos a escuchar ficción maravilloso Disfrútenlo, agarren a alguien si tienen para agarrar a alguien y si no o agárrense, sol, y sí. prendan que ya debe estar de film sound que ahora está todos los días ah sí. un aplauso okay. de film sound aunque ¿Y ya sí? son menos que soft en algún momento son películas que no se entienden películas de la de soft porn pero sin las escenas de soft porn películas incomprensibles directamente qué pasa Estados Unidos los que deben liderar cualquier mediación asegura Sholky Palki, sin pelos en la axila ¡Oiga, usted! Sabemos que tiene o tuvo padres, pero no queremos sensibilizarlo. En aquí y nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Y nos estamos yendo ya. Ya. Ya nos estamos yendo y Lisandro va a decir la información de la fiesta. Ah, ah, ah, la fiesta esa. La fiesta. De, todo, de, de, de, de, ¿De futuro? futuro para presente. Eso. Arrancamos diciendo la, la, la, que la... Pal que ya tiene oficialmente fecha para su fiesta. Exacto. La futuro para presente la hacen para futuro. Todo es para futuro, sí. cosa de pasado no, pero vamos de, de lo más lejos a lo más cerca. Eso. El 2 de septiembre, nueva fiesta. Yo el que va a estar tocando la Louis Brass Experience. Exacto. Que, oh, con ese nombre, debe eh, ser buenísimo. Yeah. Que como un set improvisado de video proyecciones. que antiguo que suena. Con animaciones. Sí, y música viejo Brass. electrónica ¿Sí? al live del sí. viejo Louis Brass. Cariñosamente, el, mm, el no, viejo no, no va a aparecer un que en la mitad de la noche. Y a lo mejor... quien te dice que no te cae un jaure? Sí. ¿La loca? ¿La lo, te lo, caes loca? ¿La te cae un jaure. O uno, lo, o beca, un o beca, un beca o un talk lo mejor de la animación y además estrenamos el canal de música de Jolki Palki se llama sholky orama su primera presentación camino Ahora, el, a... el piloto parece parece yeah. una sección del de Jolki tv si sí. yo Ca exacto Ahí. camino a el canal número 83 de, de tu, tu cable siempre está bueno hacer esos canales que todos los conversores lo tienen a pesar de que no lleguen, no tengan 100 canales los conversores siempre tiene canal 99 ah. 98 97 88 no sé por qué el 83 el y oculto porque el canal el... Lee, lee así tu televisor. Tiene que haber un motivo para tu, eso. Siguiendo con la Gacetilla, el sábado que viene es la última presentación de Buda de Raga, arranca. Ah, o sea, la última de, de del termina agosto. Termina de Ah, arranca. termina los sábados de agosto, que era el que estaba. Exactamente, que está ahí en Avenida Francia 1750. Ajá. Sábado 26 a las 22. Sí. ¿Sí, no? Sábado 26 sí. a las 22. Muy bien, y ratito antes de eso, a eso sí. de las 8.30, ah, claro. va a estar agosto. En cordón planteado, la banda de hurlingham que tuvieron un problema, le robaron un par de máquinas de las computadoras, así que sí. van a tocar una versión pa, pa, medio acústica. Pa, para todo tiene tiene que haber una historia detrás, y siempre vos. siempre. Una siempre. una cosa, así que claro, le una no cosa siempre. más familiar. ¿no? Claro. No, no, no, es que no van a tocar con máquinas, de... y le robaron. La... Es cierto que le robaron. No. No. Le robaron de la computadora un montón de instrumentos, así que van a tocar <ríe> claro. con menos cosas. Va a ser Mimi virus. Va a ser no, una no, no sé, <ríe> claro. Más pobre. Más, más lindo ¿dónde queda eso? eso está en Maipú 1124 sábado el sábado a las 8.30 oh. pero tranquilo comer unas empanadas 8, 30, que te venden ahí es muy 20, centro 30, cultural y ¿Sí? no vayan y 20, a la mañana muy centro cultural ¿así? muy centro cultural. ven hay una exposición de cuadros de la gente ahí misma de cordón plateado que son los talleres de pintura que está bueno ah. que está bueno el lugar está muy bueno Sí. vale la pena ir a conocerlo Kocha. ya tienen todo el plan para este fin de semana, t el fin de semana to que viene. desgraciadamente todo para el sábado sí. y bueno y vamos a seguir rompiendo las bolas con esto durante toda la, la semana semana corta dijimos semana sin especial dijimos y como semana corta semana larga presentamos no, eh, no discos, es especial semana es corta re, presentamos CPs. ¿Sí? pero, pero que no tienen no deja de ser completo, ser pero que tienen varios CPs. se llama box trot La banda que estamos presentando hoy. Así como Foxtrot. Con Foxtrot, pero con B corta. Fox Trot una banda que no está como a, casa. el primer disco, pero tienen algunos temas sueltos que les vamos a escuchar. Race by Wolf, criado por, por lobos, lobos. en Jockey Palk y Trot Hasta mañana. Arroz de lobo. Vean, muchacho lobo americano. <música> Background, wouldn't even call me. Had the to leave me. Go ahead and love me. I'm a hungry man. Ever since you went away. First, you fade into the background. Wouldn't even call me. Had the to leave me. Go ahead and love me. I'm a hungry man. Ever since you went away. I don't know if you've got enough. Ground. But maybe I can see through a the face, is your feet and lose your wings. Anywhere you are, you know the freedom there is dragging you down, and you break me in Background, wouldn't even call me, had enough to leave me. Go ahead and love me, I'm a hungry man, ever since you went away. First you faded into the background, wouldn't even call me, had enough to leave me. Go ahead and love me, I'm a hungry man, ever since you went away.